Eh, yo te digo, jugando al fútbol apasionado del fútbol, la, la formación del equipo es la formación del equipo, porque si vos vas a jugar de visitante con Boca, más vale que tengas una defensa sólida y los tres cuartos defensivos bloqueando eh, bueno, eso no lo admitía Panseri, y eso impedía que un equipo chico se fortaleciera en situaciones difíciles y afrontara según lo que tenía el rival que poseía enfrente bueno, son discusiones muy ¿Qué hacen al elitismo? que hacen al elitismo? Porque con el criterio de Panseri, el fútbol argentino no se hubiera renovado, Hugo. No se hubiera renovado. Es decir, ganaban los tres o cuatro de siempre y no había manera de hacer de fuerza. Acá lo que se descubrió es que un equipo tiene posibilidad de jugar de contraataque sin afectar la moral ni la ética de nadie. ¿entendés? Levantó jugadores... Bueno, le, le gustaba a los jugadores muy habilidosos. Hablaba de, de Oscar Rossi, sí, de Pando, era un fanático de Pando. Este, uh -huh. En fin, de, de los directores técnicos elogiaba mucho a Peugelli, a Duccini. Uh -huh. eh, y seguramente te, te gustará, de, a pesar de todo, la definición que dio de aquel equipo de subeldía Bueldía eh, al que caracterizaba o al que denominaba Asociación Lícita para la Obtención de Resultados Ilícitos. Sí, bueno, yo lo escuché, no, yo no, no, la verdad que tengo un entripado grande con estudiantes como clásico, pero eh, si vos, reitero, si vos tenés que afrontar una campaña con un plantel chico en canchas grandes, eh, con prácticamente el, el referato y eh, la tribuna en contra, con además planteles grandes que están bien mejor cotizados es lógico que vos hagas un planteo donde dejas uno arriba que vaya a correr. No, comparto no con vos, comparto. Yo no, creo que había no un fundamentalismo es. en Panseri muy sí, serio. Él lo caracterizó como inmoral, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, mira, eh, incluso, mirá, yo como deporte que practiqué, el único eh, que practiqué de los 4 o 5 años y más o menos me defendía aceptablemente era el fútbol. Aprendí de grande eh, el, el, el tenis, el pádel, incluso a ah, de chico el ping pong, por ejemplo, ¿no? Y en ninguno era talentoso. Yo jugaba sobre el error adversario. Era de alguna forma un tanto bilardista en los jugadores en los cuales en los deportes en los cuales carecía de talento, ¿no? Yo lo que descubrí es que eh, mucha gente que reclama eh, fútbol ofensivo y goles piensa en el básquet, ¿no? En el fútbol que se puede disfrutar de un buen planteo defensivo, se puede disfrutar de una, de un buen diseño destinado a afrontar un rival difícil, eh, y, y hay varios, hay tres o cuatro esquemas básicos defensivos que dan un resultado un modelo básico encerrado es el de ferro que es tradicional y se trabaja en inferiores con mucha intensidad y por supuesto que no tiene el encanto que uno quisiera, digamos, si tenés a Houseman no, no tenés por qué hacer ese planteo, pero... Eh, ¿Tiene un sentido entregar el balón antes del medio juego propio para que el, el rival choque y se encierre y vos puedas salir de contra? ¿Tiene un sentido? Eh, También hay un arte en la combinación de elementos defensivos cuando vos no tenés capital ofensivo para ofrecer, por una cuestión económica. Es decir, no es un tema moral. Lo que quiero decir, Hugo, es que eh, Dante Panzeri lo caracterizó todo eso como un tema moral Cuando en realidad no era un tema moral, un tema deportivo. el Donde vos decís, tengo esto, juego de tal forma. Y si no, te llenan la canasta. ¿Me entendés? Es cierto, eso es cierto pero por ejemplo, eh, después de el fracaso de Suecia, Argentina tuvo sí. selecciones con muy buenos jugadores. Y el temor, el miedo, el miedo siempre es un elemento que no contribuye precisamente a, a ser arriesgado jugábamos con los europeos colgándonos del travesaño hasta que llegó Menotti en ese aspecto, el mayor mérito que yo le reconozco a Menotti es haber eh, hecho que las selecciones argentinas le perdieran el miedo a jugar con los europeos con Alemania, con España ahí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. lo de Menotti es muy muy importante para el fútbol argentino y además priorizar la selección como elemento constitutivo por encima de los clubes, porque los clubes retenían a los jugadores, y Menotti dijo, no, se deben a la selección. Muchos elementos que hay que agradecerle y que a veces recibe críticas realmente injustas. ¿no? Mirá, eh, ya que hablamos del gráfico, Panseri, eh, Panseri que no era dado a los elogios, salvo por excepción, cuando debuta Menotti en la selección argentina, eh, esa selección argentina le gana 3 a 0 a Uruguay, Y en la primera página del gráfico aparece la fotografía de Menotti con la leyenda que no se apague esta luz. Uh -huh. Correcto. de Si uno tiene que escoger, si yo tengo que escoger, escojo a Menotti dentro de las, de las variantes que existen. Si yo te tengo que decir qué equipo prefiero a nivel histórico, Brasil de 1970. Ahí no tengo dudas. Yo lo único que digo es tenés que tener con qué porque si no, cuando te enfrentas con esos equipos, esos equipos te te arrasan, ¿me entendés? Sí, eh, era muy bello y, y no Brasil, me parece y no 70, me parece indigno defenderse. El Brasil del 70, que fíjate que rompió con una lógica de poner tres números 10 en el ataque, ¿no? Uh -huh. Y cómo jugaban todos. ¿Y cómo jugaban todos? Ahora, de ese de, de ese equipo Gerson, te digo, descollante, ¿eh? Sin Gerson yo no sé cómo cómo hubiera funcionado ese esa selección recordamos a Pelé que era extraordinario y lo era, to, sin ninguna duda nos olvidamos de lo que tenía tostado Rivellino Jair Zinho, Clodoaldo como administrador, Clodoaldo era un administrador pero, extraordinario pero to, tostado Rivellino y Pelé ¿Sí? eran 10 y ahí jugaron todos juntos no extraordinario pero a mí también el, el, lo que me encantó eh, que me impactaba era la selección holandesa del 74 ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Ahí, eh, además de Cruyff, Van Haneggen tenía una manija extraordinaria, realmente un jugador talentosísimo, de los mejores diez que he visto. Pero claro, hay que tenerlo en el equipo, ahí está la, la, la, la clave. Claro, ¿no? lo que me parece es que los y... valandeses rompieron, de es que bueno no sabías de qué jugaba cada uno, porque pues, eh, jugaba en cualquier lugar de la cancha, ¿no? Un, un gran equipo sin duda, un gran equipo y también las distintas variantes de Alemania. Fíjate cómo Alemania recorrió todo el espinel, todo el espinel de variantes tácticas hasta el día de hoy. En en aquel momento si vos ves el Alemania de fines de los 60 y de comienzo de los 70, te encontrás con que los dos jugadores de talento eran Beckenbauer y Oberath. Uh -huh. Ahora, cuando vos entrás a ver de eh, los 80 para acá, te encontrás con que hay 11 jugadores que tienen técnica en todos los puestos. Es decir, el trabajo que ha hecho de inferiores a Alemania ha sido significativo. Que es un trabajo que tiende a equilibrarse con el argentino, que es brillante, y a veces la ultracrítica, la no admisión, porque se espera que haya goles, goles, goles, y no se ve el juego, tira para abajo el desarrollo del fútbol argentino, que es extraordinario. Para Mirá, mí es no, extraordinario. No, ¿Dónde es... hemos derivado, Gabriel? ¿Dónde hemos derivado, Gabriel? Bueno, te, te te tomé el guante. Eh, bueno, es que ¿no? Todo. qué ganas de retomar, qué ganas de retomar el tren. <risa> no, qué, qué bueno, qué bueno lo de mesa de periodistas, eh. Por, porque la gente este a veces muchos amigos que nos están escuchando no sabrán que arrancamos juntos. Después yo tuve que ir a la Secretaría de Derechos sí, Humanos eh. con Dualde por sí. para hacer la prensa con Luis Dualde para hacer la prensa, y bueno, ahí se me hizo imposible continuar con vos, con Gerardo, pero fue un gran momento, un gran, un gran arranque en la querida, queridísima Radio Cooperativa. Fíjate, Gabriel, que, que do, dos de los temas de los varios que nos convocan, política y fútbol, eh, forma parte de un apasionamiento, ¿no? Es, en nuestro caso, por lo menos, alocado por momentos, realmente. <risa> Exactamente. Y yo creo que... Toda, toda mi infancia y mi adolescencia he vivido leyendo y jugando al fútbol. Eran los dos elementos centrales de mi vida, ¿no? O sea, Ahora, es que, eh, les te, cuento te, te, a la gente que está escuchando sí. que felizmente no no hablé con Hugo de ninguno de los temas que tengo previsto preguntarle sí. hoy. Por lo tanto, no tengo la menor idea de lo que me va a decir. No, Pero tengo que levantamiento, levanta, te, te levantamiento cuento, policial... ¿Cómo? Te cuento te cuento una anécdota del boxeo que alguna vez la dejé escrita. Eh, iba en tercer grado, eh, uh -huh. estábamos en un anexo lejos de la sede principal de la escuela primaria, te estoy hablando de un pueblito de 400 habitantes, y ahí en sí. Entre Ríos. El, el único maestro que tuve en el primario, eh, entrábamos temprano, 7 de la mañana, nos dijo, chicos, si ustedes no dicen nada... Escuchamos la pelea entre Pascual Pérez y Yoshio Shirai. Esa pelea que se realizó en Tokio como revancha de un empate que tuvieron ellos acá en la Argentina. Era la primera pelea por un título mundial desde la de Firpo ah. y, Bueno, eh, ganó por puntos eh, Pérez eh, en 15 rounds y obviamente conservamos el secreto. Cuando hace pocos años escribí una crónica de, de esto que le estoy contando, la hija, la leyó la hija de aquel maestro, el maestro ya había muerto, y pude contactarme con la hija de aquel maestro que nos permitió escuchar y con el cual mantuvimos este secreto de escuchar eh, la pelea por el cual se logró eh, Pascual Pérez logró el primer título mundial de boxeo de la Argentina. Con posterioridad, cada pelea, cada partido importante se escuchaba en las escuelas. Creo que hicieron historia, ¿eh? marcaron un antes y un después. Claro, claro, claro. <risa> Hugo, ¿escuchaste las declaraciones de Bernie hoy? No, las de, hoy de Bernie no las escuché. ¿Cuando criticó a los organismos de derechos humanos? escucha No, no, bueno, pero eso fue anoche. Yo lo escuché con sí. Romina Mangel. Sí, sí, a esa, esa, esa me refiero. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué sí. opinas? esa la, la escuché mira quenie eh, nosotros le hemos venido dedicando varios programas a bernie y porque indudablemente es un personaje eh, que llama la atención eh, porque yo no tengo duda que el, el que lo está bancando indudablemente a, a bernie y lo colocó ahí en en el Ministerio de Seguridad es Cristina, porque si no, no no se entiende los desaires que le hizo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, incluso al presidente de la nación, me imagino que se le debe subir la mostaza varias veces a Fernández con algunas cosas, lo han seguido respaldando, incluso lo escuché a, a Kicillof después de, de la sonada del motín de la policía diciendo que lo respaldaba. Eh Me parece que ahí eso forma parte de un pensamiento de, de Berni, eh, los comentarios que hizo sobre la gente de derechos humanos, y eh, también forma parte de, de que en la medida en que organismos de derechos humanos que, que tomaron posición y criticaron con todo su desenvolvimiento con relación al tema de Facundo, de Facundo Astudillo Castro, esta es una especie de réplica de Berni que indudablemente es muy desagradable por la forma como lo planteó y además, que me parece, de desagradable injusta. Es injusta. Y tal vez en el terreno de la construcción política que se ha planteado Cristina, eh, con vistas a las elecciones venideras, conteniendo los distintos espacios el que tiene el, el kirchnerismo y cierto peronismo más tradicional, creo que además es una tontería. Es decir, es un error político, que tal vez es peor que la mala intención, ¿no? Eh, bernie de un plumazo, se está sacando de encima sectores que son muy apreciables para el movimiento nacional. Sí, sí, sí. sí. Claro, pero eh, es, hay varias cosas en, en bernie porque bernie vendió un manejo absoluto de la troca, de alguna forma se lo disculpaba o... o o algunos decían, bueno, banquemos esta situación, pero el tipo maneja la, la bonaerense. Bueno, claro eh, aquí aquí evidentemente eh, en este motín de, de, de una enorme gravedad, eh. a mí me pareció grave todo este asunto, de un grupo de, sobre todo los que fueron a Olivos, que ahí había tipos con, con alguna